tiene fricción. Gian Pablo de Sinis te lleva al lado más freak del séptimo arte. Las películas más bizarras y extrañas de todos los tiempos. さあ、みんなで一緒に。Spider-Man, Spider-Man, just whatever a Spider-Man. Spins a web, any sense ¡Parker! ¡Parker! ¡Tráigame esas fotos! Sí, señor Jameson. Ahí voy. Y recordando esas frases inmortales con el maldito J. Jonas Jameson. El Hombre Araña, compadres, amiguitos. Comenzamos este segundo capítulo. El quinto. El quinto pero el segundo de los héroes, los antihéroes héroes y demases. ¿Se acuerdan del primero? Revisamos, weón, puta lo importante de Marvel, DC, Superman, Batman y nos metimos un poco en el lado más freak. Hablamos del gran Killing, una fotonovela italiana. También hablamos un poco de... A ver, Charly, ayúdeme, mire que ya ha pasado tanto día La gente me dice, ¿cuándo viene este segundo programa? Ya no me acuerdo de que no, pero claro, la excusa obviamente fue en su minuto Los Vengadores, la gran película que está dejando hasta el día de hoy la cagada, huevón, y si no la han visto, vayan a verla ahora corriendo, compadre, porque es increíble. Pero como dije el primer en la primera parte de los héroes y los antihéroes Para mí sigue siendo la mejor Batman Dark Knight de Christopher Nolan. No, me acuerdo que estuvimos hablando de fantasmas y toda la onda como los, los antihéroes, los, los criminales así medio que mezclan con sus minitas italianos, ¿se acuerdan o no? Buena, compadre. Bueno, pero en esta segunda parte final, así salió como a Willy Sabor, papita. Vamos a hablar nuevamente de los superhéroes taquilleros conocidos y demás, ¿eh? porque quedaron muchos afuera y nos vamos a meter... ...a lugares más recónditos... ...vamos a viajar a Japón... ...ahí al lugar donde el son... ...la siente... ...que me gusta mucho... ...y vamos a viajar a lugares... ...más todavía exóticos... ...como Filipinas... ...compadre... Y, ...y algo que... ...hace poco de hecho... ...antes que empezáramos a grabar... ...este programa... ...recordé... ...los fan films ...vamos a hacer alusión... ...a algunos que son notables... ...incluso algunos fan films ...eran mejores que las películas... ...originales... ...en algún minuto... ...pero sigamos haciendo memoria... Ya revisamos a grosso modo lo que fue Marvel y DC en la época dorada, en los años 30, 40, en las series de los 60, series Animador, Fletcher, ¿se acuerdan? Que gastaron mucha plata, pero todo iba a cambiar en el 2000. A ver, teníamos dos casas, grandes, obviamente, que era DC y Marvel. DC había hecho Superman, ya lo habíamos dicho, y había hecho varios Supermanes, eh, Marvel ha hecho unos bosta y vamos a hablar de una de las bosta más grande pero que es muy divertida que los Cuatro Fantásticos y les voy a contar por qué. Pero todo iba a cambiar el eh, cuando Marvel, Marvel siempre revolucionó todo. En los cómics, eh, como les había dicho anteriormente, Marvel en los 60 cambió todo porque le dio dotó de realismo a la fantasía. Los superhéroes se enfermaban, Eh, se drogaban, perdían a los amigos, a las pololas, tenían problemas, no usaban máscara alguno. Cambiando de todo era como historias bien boas, bien para niños. Y en el cine iba a pasar un poco lo mismo. Marvel se iba a atrever y iba a empezar a hacer sus grandes franquicias, y quizás las no tan grandes en términos de personaje, una y otra película. Empecemos a recordar, el hombre araña. Sam Raimi, ese director que alguna vez nos por la cabeza con Evil Dead 1, 2 y con Army of Darkness que realmente muchos dicen oh, es un gran director de terror. Bueno, ¿cuál es mi punto de vista? Fue un director que siempre quiso llegar a Hollywood y usó el horror algún minuto como simplemente un mecanismo de para llegar. Y lo logró. Terminó dirigiendo Spider-Man el 2002 con Tobey Maguire, me acuerdo. Sí, bastante bien la primera. Mejor la segunda. Y ni hablar de la tercera que fue una bosta. Pero no importa, se atrevieron, fueron tres. Y esto lo digo por qué, porque preparar el camino. Este año nuevamente, en poco tiempo más, en julio, los gringos hacen un, hacen un reboot y vuelven a lanzar Spider-Man desde el comienzo. Con Mary Jane, su primera polola y con algunos secretos de los padres. Porque los padres... ¡Y en 3D pongan! ¡Ah! ¡Póngase las gafas! ¡Póngase las gafas! No, weón, yo me quedo con el 2D, compadre. De lo antiguo, prefiero ver la película en 2D. Bueno, pero se viene bastante bien Ya he visto todos los trailers, vi 4 minutos de la película Y vi, ah, weón, sí, puta quiero que llegue Julio, weón Bueno, y además que en Julio se estrena también La tercera parte de la trilogía de Christopher Nolan de Batman problema que pusieron una venta dentro de los manos Pero no importa, Christopher Nolan sabe lo que hace Bueno, estamos hablando de la Marvel y la DC ¿Qué pasó con Marvel? No paró, compadre Weón, bueno, en el 2003 hizo Darth Devil Regular, pero la hizo Bueno, es más, un personaje totalmente secundario como Blade. ¿Se acuerda, padre? Lo convirtieron en un mega estrella. Así que no cancha que ver Blade así, güey. O bueno, en bueno, un caza vampiro en los cómics. Exacto. ¿Ve? Y en la segunda, ¿qué le dirigió? El gran Guillermo del Toro, maestro. La tercera es bastante mala. Pero no importa. Lo, lo, lo que aquí valía era que Marvel se apostó. Bueno, hicieron Catwoman. Que la dirigió Pitof, un director francés que... Era bueno, el problema es que se metió con los gringos Y los productores weón, Hizo una de las películas más malas de la historia de Basada en cómic Esa catula no calentaba a nadie weón. Pero bueno, lo hacían Se atrevían, no paraban weón, Ghost Rider con Nicolas Cage weón, Que todo su vida lo que quiso era, era ser Superman Pero ya que no pues hijo, Ya no importa, entonces me convierto en calaca con llama igual Y lo hizo Y hay una segunda parte que es bastante mejor ¿Qué les quiero decir? Que Marvel hacía... Y hacía película ¿Y qué pasaba con DC? Puta, bueno. Por ahí Superman de Bryan Singer, que a mí me gustó, mucho no me gustó. El gran Christopher Nolan, que vino a, a revitalizar a, a Batman, porque después de Joel Schumacher, que yo lo bauticé alguna vez como Joel Chucha Schumacher, porque nos mató a Batman. Agarró toda la onda de la, de la serie así, Pop, Kitsch, Gay, de los 60. Bueno, hizo las dos películas, otra de las películas más malas, basada en cómics. Bueno, obviamente nunca más George Schumacher va a ser una película pasada cómica. menos que él mismo se la produzca. Porque nadie lo quiere ver. Y bueno, DC siempre seguía con lo mismo. Hasta que hace poco, el año pasado, se atrevió con Linterna Verde. ¿Y qué pasó? El resultado bastante bajo. Una película bastante infantil con un guión muy, muy fome. Y no le fue bien a Estados Unidos. Y si no le van a ir Estados Unidos, ustedes saben que ya mandan. Así que DC, ¿qué va? ¿con qué se nos viene? Bueno... Bien, Christopher Nolan, pronto en julio, Batman. Y el próximo año, Zack Snyder, el mismo de 300, el mismo de Watchmen, va a dirigir Superman. Por lo tanto, va a andar bien. Pero seguimos en lo mismo. Superman y Batman. Por, por, y por, por el otro lado tenemos a Marvel que no para y sigue, y sigue, y sigue. Pero salgamos de las casas más conocidas y nombremos algunas Dark Horse, por ejemplo. Que tiene un personaje que quizás algunos no conocen, que es Hellboy. Un grande Hellboy, Guillermo del Toro lo levantó con Ron Perlman ahí encabezando el ah ese ejército y dándoles vida a ah, es puro steampunk justamente una mezcla de estilo así como antiguo y con tecnología nueva y ahora todo el mundo sabe quién es. Ay, ah, me acordé de otro par de películas que eran bastante regulares de los Cuatro Fantásticos. La 1 y la 2 también, aunque el surfista plata trató de levantar la segunda ni con la tabla hacer que volaba, regulares, pa, así que, pero no importa. Dentro de las más desconocidas me estaba acordando Hay un cómic que quizás pocos conocen se los, se los recomiendo, de hecho No lo han encontrado en ninguna comiquería acá en Chile Pero búsquenlo en internet Se va Fausto, Faust, sin la O en inglés De Tim Vigil, compadre Es un weón que dibuja pero increíble en blanco y negro Hice unos cómics más herejes, más brutos y más sexuales que he visto Notable, completamente recomendable El problema fue que la película Fausto si, no, si mal no recuerdo, dirigía por Brian Yusna Era bastante mala Porque la sangre, el goy y el sexo que tenía en el cómic No lo tenían Dentro de otras locuras que les quiero recomendar eh, No pueden dejar De ver por estaba acordando de India Bollywood, conocido por todos sus híbridos Que mezclan, no sé Pueden estar con un demonio y después se ponen a bailar Tienen también películas de superhéroes Y hace... No muchos años hicieron una que ya tenía bastante plata Tomando un poco el mito de Una mezcla de suerte de Superman, extraterrestre Y con Neo de Matrix Crearon a Kreech bueno, Y un blockbuster así increíble no, Y tiene buenos efectos Es entretenida, búsquela, Kreech bueno, Bollywood se presente Y qué decir de Tailandia Bueno, Tailandia merece bueno, parte. Con Mercury Man Una película así de, de un bombero bueno, Que se convierte en superhéroe bueno como el culo, pero entretenida. Oiga, Charlie, pero sabe igual merece también o no. Una que pero que, que no está basada quizás en un cómic ni nada, pero tiene todo el feeling cuando M. Night Shyamalan era un buen director, ¿se acuerda? Antes de hacer las botas que ahora nos entrega, hizo The Unbreakable. También conocía como El Protegido, con Bruce Willis, ¿se acuerda? Y Samuel Jackson, notable. Otro gran homenaje a los cómics, compadre, imperdible. Oiga, y ¿sabes qué? Voy a nombrar una película que también es una de mis preferidas de animación de Pixar. Y que tiene que ver con superhéroes. ¡Huevones! ¿Cómo no recordar esa familia de los increíbles, huevón? También hay que llegar a eso, al mainstream. Para mí Pixar, huevón, es la empresa que logró de dotar un pixel de emoción. Huevón, es increíble. Así que también tenemos que pasearnos por eso. Pero siempre están las malas, ¿o no? ¿Y por qué no realizamos las más malas? Pero antes de eso... Póngale pausa un poco al programa. Y después de esta pequeña pausa, que literalmente fue una pequeña pausa, la hueá no duró nada. Seguimos, compadre, estábamos revisando... Bueno, me así acordándome, ahí, ahí, ah, improvisando los superhéroes conocidos, desconocidos. ¿Y saben quién me acordé? Bueno, hay un cómic que pocos conocen que se llama aquí, casi gran Mark milan y John Romita, que se hizo Bueno, de hecho, debo decir que sí. Creo que es la película que se ha hecho más rápido como adaptación de cómic. Bueno, hace los pocos meses de salir, lo hicieron. Entretenidísima, weón. Bueno. Y... ¡Ja, ja, ja! ja No, si sí, hay que tener respeto por eso, tu... Si bien no es de, de mi género favorito Hay que reconocer que algunas son bastante buenas Oye, Key gas está dentro De, de, de toda esta eh, Digamos como subgénero De los de los wannabe, de los que quieren ser Como estos héroes urbanos Hay una que es muy buena que se llama Super, así de simple, que es notable Que un guay que está completamente desquiciado Pelado de cable y que a su, a su novia se la rapta Un guay que es drogadicto Y el hueón, padre hueón, alucina que se convierte en superhéroe notable. Me gusta mucho que van por la línea como del, del cine de Kevin Smith. Eso es como un muy buen guión, muy buena historia, muy divertido, pero también le meten el elemento bizarro y el freak. Y me estaba acordando de una película que estaba basada en una serie muy antigua y que hay que nombrar, el avispón verde, con el gran Bruce Lee que hacía Decato, donde nadie pescó la película yo lo encontré notable. ¿Saben quién dirigió eso? Michel Gondry, compadre. Huevón, un gran directorio, un gran creador de videoclip, un, un gran eh, visualista, por decirlo así. Un huevón que juega mucho con la imaginería A mí me gustó mucho porque hizo una comedia. Se burló de la Dispón Verde original, que era un tipo así como alto ah, y toda la guay, como huevón, muy serio. Y acá era un gordito huevón, que el huevón no, no servía para nada. Y Cato le hacía la pega. Pero, tamo, ¿ah? hay que hay que acordarse de las películas malas, huevón. Y eso, eso es bueno, porque las buenas... Todos las conocemos, todos sabemos Pero empecemos a recordar las malas Porque es bueno ver una película ah, Como dicen los norteamericanos, tan malo que es bueno Bueno Como les dije eh, Hay un director que yo le cambié el nombre que se Joel Schumacher y que yo le puse Chuche Schumacher Bueno, claramente dentro de las peores Está Batman y Robin del año 97 Donde este maldito director Destroza completamente lo que había hecho Tim Burton Donde había logrado algo bastante bueno Las dos primeras de Batman son bastante góticas, justamente haciendo honor a lo que a Tim Burton le gusta y a la misma ciudad donde vive Batman. Pero Joel Schumacher llega con su postura, como les dije, bastante pop-kitch y metiéndole ese toque medio también gay que tenía la serie de los 60. Y huevón, destrozó la franquicia. Tenían que pasar muchos años para que volviera la vida. Bueno, y una que ya había nombrado en la pasada. 2004, compadre, fue el año de Gatúbela, donde se fue la cresta. De hecho, hueón, puta a mí, Halle Berry me gusta harto, la encuentro muy rica. Pero este hueón logró que se viera charcha, mala, no excitaba a nadie, hueón. Pésimo. Y cómo no nombrar, pero esta, a ver, aquí tengo como sentimiento encontrado. Sí, es una mala película, pero reconozco que la tengo en mi colección porque la la... La protagonista rica, Supergirl compadre, Superchica, año 84. Una pésima película, pero que cae dentro del placer culpable de quien les habla. ¡Sí, pues! Y otra que está entre las malas es Electra. ¿Qué no la encontré tan mala? Esta suerte de spin-off. Bueno, hay que decir que Electra la creó el gran Frank Miller. Sí, el mismo de Dark Knight Returns. El mismo de Ronin. El gran maestro de Sin City. Pero Electra, hay que decir, él la creó y él la mató. La Marvel la volvió a revivir, pero siempre ha dicho, Electra está muerta. Bueno, en Daredevil no la había ido muy bien a la película, con, con Ben Affleck, me acuerdo como Daredevil. Pero hicieron igual, con Jennifer Garner, Electra. Si bien está dentro de las más malas, yo creo que no. Ella está rica y con eso me, me bastó. Pero vámonos a las realmente malas, pero que tienen onda. Año 1990, después de un par de telefilms de los 70, viene Capitán América. Una película que, güey, bueno, con un cráneo rojo que tiene unos maquillajes pésimos. Pero yo digo, estas malas que son buenas. Yo te digo que lo paso genial viendo esas películas. Me cago de risa, compadre. Otra, de, de, dentro de los que están ahí bajitas, bajitas, Barb Wire. Un personaje que es bastante poco conocido. ¿Y saben quién fue ella? Pamela Anderson pues La misma que le hacía los a los ahí A Tommy Lee en los videos prohibidos Le daba vida y encarnaba a Barb Wire Pero weón, este sí que ya la cagó no, Yo creo que ni, nadie escuchaba escuchado hablar de esa A ver, cuando a Superman lo mata Doomsday En los cómics, hace muchos años atrás viene todo una así como Weón, y al funeral para Superman ¿no? Y después vieron el reino los supermanes Y había un Superman que era metálico Y era negro Bueno, hicieron la película, nadie cacha eso Que se llamó Steel ¡Año 97, compadre! ¡Sí existe! ¿Y por qué lo hace un basquetbolista que se llama Shaquille O'Neal, compadre? ¡Huevón, búsquenla! Si la encuentran en internet, postéenmelo porque la quiero ver de nuevo por mala. Que yo no la he encontrado, compadre. ¡Huevón, pero cuál Flash? ¿Está hablando de la serie de la edición No, es un piloto. De Flash, que también se hizo la serie de televisión. Pero hay una que es más mala, que es un, un piloto que se hizo de la Liga de la Justicia de Justicia, y ahí está Flash así, pero... Y Linterna Verde, guatón, así, para la cagá. Esa sí que es mala. Al igual que Generación X, hecha para el cable también. Pésima. Con Nick Fury. Con David Hasselhoff. Ese mismo que actuó en el Guardián de la Veía. Y que algunos lo veían en, en YouTube en un video que está completamente curado, grabado por su hija. Hizo de Nick Fury, compadre. Así que, bueno, no, no, esta fue no fue la primera vez que Nick Fury estuvo en la pantalla. Antes Hasselhoff lo había hecho. Bueno, películas malas, hay muchas la porque ustedes saben que Son para un rato Ahora vamos a hacer una pequeña pausa Ustedes saben que siempre el rock está presente Y como dijimos, Iron Man Y al igual que la semana pasada Una de las mejores bandas sonoras que he tenido Rock es Iron Man Y justamente el tema que le da el nombre Iron, Iron Man Con Black Sabbath, un poco de rock y volvemos fricción Y después del rock de Black Sabbath, volvemos acá en www.darkzone.cl, compadre, esto es Cineafricción, la segunda parte de héroes, antihéroes y todo lo que se les pudo ocurrir. Estábamos hablando hace un rato de las películas malas pero antes de eso quiero hablar de algo que no es malo es excelente tengo en mis manos acaba de llegar esta agua viene saliendo de la imprenta hemos hablado justamente de batman cosas buenas de batman cosas malas de batman hechas en la pantalla chica grande y de todo bueno tengo un cómic algo que vamos a hablar de este segundo bloque que son los fan film bueno lo que tengo en este minuto es un fan cómic pero bueno un fan cómic de verdad 12 historias compadre en blanco y negro, haciéndonos un gran homenaje y parodia a Batman. ¿De qué va esto? A ver, hace muchos años atrás se hizo una miniserie de Batman que se llamó Black and White. Y tuvo gran éxito, que por lo recopilaron en un tomo grande. Y después tuvo tanto éxito que siguió saliendo Black and White, que eran historias cortas de cuatro hojas. Más o menos, incluso algunas de dos. si no, no, no recuerdo bien, da lo mismo. Y siguió saliendo en el, en el título Gotham Knights. Bueno, después lo recopilaron todo en libros bastante grandes. Bueno, acá en Chile, compadre, lo hicieron de verdad mis amigos hueón de Visuales.net hueón, entren a Visuales.net compadre bueno, aunque este Batman que se llama apócrifos del Caballero Oscuro está editado por Nenúfar que es otra variante de Visuales.net compadre, notable, estoy viendo la, la portada y sale Batman, hueón, ¿no? increíble comiendo empanada de pino y tomando chicha, hueón, que mejor hueón o no, a la chilena hueón, y lo sacaron sin permiso de C así, está ahí loco filo, da lo mismo weón, no que demanda nada bueno así me gusta weón, y, el, y el, mire, el, mire el libro mire, aquí Charlie está mirando, weón bien de lujo, ¿no? como 100 páginas 12 historias, weón la tapa la, la raja, weón, métanse a visuales.net porque esto acaba si, bueno, si, si mi amigo Charlie que es el, acá el hombre de las perillas cumple su palabra, ustedes van a estar escuchando esto el día viernes 25 de mayo y eso significa que está en este minuto la Comic Con viva, así que huevón, vayan porque está, va a estar entretenidísima porque además huevón van a haber invitados que van a venir de Estados Unidos otros lados que van a estar también muy bueno y va a estar el stand de visuales.net con su nuevo cómic de Batman, huevón, caballero oscuro a la chilena, huevón, está Fito Manga compadre, está Drek, está Cobal huevón, Juan Vázquez, huevón compadre, Modulok Ferre Está ah, bueno. Para lo que les gusta el estilo de manga, sí, bueno hay. Para lo que les gusta la weá más realista o el cómic así ultra sucio como caricaturesco, también. Bueno, ya. Volvamos a lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de la rareza. Y de las malas. Mezclemos lo malo y lo raro. Weón, hay una película. ¿Se acuerdan? Yo en el programa pasado dije, weón, o no, o sea, creo que, que dije... Que si sabían de Doctor Strange, una película de la Marvel Hueón, postémela ¡Hueón! ¡La encontré! ¡La tengo! No le he visto todavía Hueón, Doctor Strange, una película más rara Y que me costó, hueón, más de 20 años de mi vida conseguir en el 78 El Doctor Strange un personaje de Marvel así como místico, muy extraño Y también conseguí lo que busqué durante años Que la serie del Hombre Araña de los años del 77 Que fueron solo 14 capítulos Hueón, ve que todo Hay que tener paciencia como le digo a todos Hueón, los círculos se van cerrando Oye, y no puedo dejar de mencionar, compadre, weón, lo que partí diciendo. Se hizo una película de Los Cuatro Fantásticos en 1994, weón, donde estuvo metido Roger Corman en la producción. Compadre, ¿qué quieren que les diga? Maravillosamente mala. Y el mito es realidad. Weón, la película fue muy barata, costado como 500 mil dólares y pagó la Marvel para que la película no se editara. ¡Por mala! Pero ustedes saben, weón, todavía me recuerdo hace muchos años atrás, antes que no conocemos, sé, que el fenómeno internet estuviera y uno podía descargarse las huevas. Me encargué a un amigo huevo en Estados Unidos me trajo una cinta huevo de VHS con la película, no lo podía creer. Huevo, los efectos eran como el culo cuando el hombre elástico se alargaba. Lo único que hacían, cuando él él estiraba el brazo y se ponía como a caminar y la cámara le seguía el brazo como que uno creyera que se está estirando. Weón, bueno, la antorcha buena cuando volaba la dibujaban Igual que Superman en los dibujos animados en año 50 Bueno, ¿y para qué le digo? La mujer invisible, no estaba pues weón bueno. Se ponía una buena, no era la hueá más fácil Así como el chavo del 8 Weón, bueno, por favor, busquen los 4 Fantásticos del 94 Porque compadre, es la hueá más malamente divertida que he visto Y otra rareza ¿Cómo no? Puta, tenemos que revisar también Turquía 3D Badam ¿Qué mierda es eso? Weón bueno. Weón Tres superhéroes gringos conocidísimo, no. Dos norteamericanos y uno mexicano. Capitán América, el Hombre Araña y El Santo. Pero en esta versión turca el Hombre Araña era malo, huevón, agarraba las minas, así, bueno, y de ni le pasaba como huevón, le reventaba la cara. No era tan gore, pero había escenas de violencia. Y aquí El Santo se une con el hombre, o sea, con el Capitán América para ir pillear contra el Hombre Araña. Ustedes saben que los turcos, huevón, no tienen parámetros con sus bizarreces. Ni hablar con el exorcista, Star Wars y todo. Bueno, ahora estoy encontrando otras razas maravillosas. Encontré, bueno, Batman y Robin, Turco, bueno, y otras weas que no se pueden creer. Pero men mención especial, 3D Badam, compadre. Bueno, porque no se puede creer. Tres de los más conocidos juntos, bueno, en un film de los más bizarros. Pero yo les hablé del país del sol naciente. Y tenemos que nombrar al gran héroe y al gran antihéroe que también es héroe de Japón. Por un lado, Ultraman, el gran Utonamán, como dicen los japoneses, creado en el año 66 por la suraya sub que era la productora. Weón, que les habla, weón, disfrutaba como como un cabro chico de mierda que era, weón, con mi tacita de leche y con mi pancito, weón, ahí viendo los bochincheros, compadre. Y después cuando daban pipiripao, weón, increíble, Ultraman, hay que decir. Hasta el día de hoy es un ícono en Japón. Bueno, tiene una cantidad de series y películas increíbles. Si bien la primera es del 66, que fue Ultraman, o también algunos le dicen Ultraman Ayata, que era el, el, después viene el unos pocos años, en los 70, Ultraman Go, que le dicen, o Ultraman, el regreso Ultraman. Y así tenemos mucho. Bueno, Ultraman Taro, grande compadre, me lo dijo usted antes que... Yo. Bueno, y el otro es ultra seven Que si bien no tuvo tantas temporadas, de hecho tuvo una sola... Weón debo reconocer que para mí está la par de Ultraman La gracia de Ultrasen que En el fondo, a ver, tenemos un género Que es japonés que se llama Sentai Que tiene que ver con monstruos y superhéroes Que son a nivel de nosotros, sí, hueón de metro 70 Por decirlo Y está el Kaiju, o Kaiju Que son gigantes Como Mazinger, como Godzilla Que ya lo vamos a nombrar Bueno, la gracia de Ultrasen es que podía tomar En el fondo los dos tamaños Andaba así caminando como cualquiera de nosotros Y podía ser un gigante grande los superhéroes y grandes los héroes japoneses! Hay muchos más. Podríamos nombrar a Kamen Rider. Y bueno, y, y incluso los famosos Power Rangers es una copia. Justo, no una copia. Compraron los derechos y crearon los Power Rangers, pero también basado en series de Sentai japonesa. Y bueno, les decía, uno que es un antihéroe, pero también se convierte en héroe, porque cuando está la bahía de Tokio a punto de destruirse, Godzilla termina salvándolo. Bueno, grande Godzilla, Gojira creado en los años 50 por el gran Ishiro Onda, dirigida por el Shiro Onda, es otro icono, otro icono pop ya del mundo, no bueno, solo de Japón, con manos no sé, ya debe tener como más de 40 películas en el cuerpo, ha ido siempre cambiando el traje y mejorándolo, pero la gracia es esa, siempre hay un tipo disfrazado dentro de, porque si no perdemos la magia, si hacemos un Godzilla digital completo, no, los japoneses siempre mantienen su espíritu, y disfrazar un personaje, aunque ahora hay que decir las películas de Ultraman o de Godzilla tienen efectos digitales algunas bastante buenas, así que nada. Pégense un paseo por Japón si es que no los conocen, aunque yo sé que ustedes los conocen de sobra y revisen las últimas joyas que han, y entregas de Ultraman y Godzilla porque están rebuenas. E incluso como ustedes dijo Ultra Seven, hay unas películas de los 90. Es más hay una película de Ultraman Medius. No están todos metidos, está Ultra Seven, el Ultraman antiguo y otros más, así que Japón, cómo no nombrarlo weón, maravilloso me acordé de otra turca, Superman Dono Yur que es la copia, en el fondo literal, del Superman de los 70 norteamericanos, weón, con un Clark King compare con la cara de pavo más grande que he visto porque hay otra versión, weón hay otra versión de Superman, salen como 10 y el traje ya no es azul y pelea así como con los malos y pelear entre ellos están completamente drogados, weón weón, maravilloso Pero nos vamos a ir al lugar más extraño que les había dicho De los superhéroes Y esto es Filipinas Bueno, Filipinas nos ha entregado cada cosa Me estoy acordando de una película para los que han ido Nuestros ciclos de Friction, nuestras maratones Que se llamaba El asesino Satanás Notable, weón bueno. Pero había un tipo que es como una suerte de Stan Lee De Filipinas El weón creó una cantidad de superhéroes No solo uno, varios Y, y sacó cómics en los años 60 De hecho, casi un paralelo con la Marvel Claramente influenciado, por no decir, copiando a la Marvel. También ADC. Elastic Man, compadre, que ha tenido varias en tanto en serie, con personajes reales como en películas. Es una suerte de hombre elástico, pavo, agilado, con el hombre araña. que el weón cuando vuela, sus brazos son largos, pero son como telas de araña, weón. Notable, weón. Otro es el Capitán Pesa, Capitán Barbell. Sí, weón pesa así como de los weones que hacen pesas, weones que se creen fisiculturistas. El weón agarra una pesa, la levanta y se convierte... Que es una copia ordinaria de Shazam, weón, de Capitán Marvel, weón. Notables películas, weón, anoten y la weón, Capitán Barbel. Con B larga las dos. y la, la, la guachita rica. La copia de Wonder Woman. Darna. No piensen que tiene sarna. Ella es Darna y está guachita así como te culona, tetoncita, weón. Bien. Bien. Una mala copia, no, una buena copia de la Mujer Maravilla. Es todo lo guarra que la Mujer Maravilla no era. Así que les dejo tres papitas, weón de Filipinas. Lastic Man, Capitán Barbel y Darn. Y para terminar, eh, este viaje que hemos hecho por Universo de los Héroes y los quiero mencionar unos pocos porque hay muchos, weón. Esos fanáticos, al igual que uno, esos weónes que vibran con el cine y que vibran con los cómics, Muchos han agarrado, weón, y juntado su po unas pocas lucas, unos cuantos dólares, weón. Lo que sea, franco, buen euro. Y han hecho los fan films Así como recién estaba hablando del fan fancomic, acuérdense compadre compadrevisuales.net, Apócrifos del Caballero Oscuro. Notable, weón, de Batman, dos historias. Bueno, estos individuos han hecho films cortos, han hecho, weón, eh, trailers falsos de superhéroes. Y quiero rescatar cuatro, weón, que fueron... Algunos porque son los mejores Y otros porque es no, una hueá completamente desquiciada Hay que decir que el año tres Sandy color hueón No lo conocía nadie, hueón Era un tipo que había trabajado como asistente De... de, de, de ¿no? está metido en la parte de arte, weá, así Haciendo ni siquiera efectos especiales Como a, ayudando así como a, a coser el traje, hueón ¿no? Pero estuvo metido en Depredador 2 Y en otras películas Se juntó con varios amigos Hicieron un corto increíble Y de hecho, muchos dijeron, esto es lo mejor que se ha hecho de Batman en la historia. No existía obviamente el Batman de Christopher Nolan. Y me atrevería a decir que sí. Incluso superando al Batman de Tim Burton y un corto de 8 minutos. Se llamaba Batman Dead End. Compadre, eran 8 minutos donde Batman tenía que pelear contra Alien y contra el peleador. ¿Se acuerda Charlie o no? Bueno, notable, búsquenlo en YouTube. Batman Dead End. Hasta subtitulado lo encuentran en ahora, si es que no lo han visto. Es una joya, es un Batman completamente realista, inspirado en el Batman que dibujó Alex Ross en, en sus cómics y en sus novelas gráficas. Y es definitivamente un deleite. De sandy Bueno, Sandy Colora hizo un tráiler falso también de Superman y Batman. Y después, como todos dicen, bueno, sí, hizo una película. Como el culo la película. Pero hizo una película. De un corto a un largo. Y de ahí no ha filmado nada más. Bueno, como digo yo, hacer un cortometraje bueno... Puede ser relativamente fácil, pero tener a una persona de una hora y media enganchada no es tan fácil. Otro que me gustó mucho, Lobo, ese maldito bastardo que se dedicaba a golpear y a destruir. Hay un cómic muy bueno que lo dibujó eh, Simon Bisley con un guión de Alan Grant que se llamó Paramilitary Special. Donde Lobo aniquilaba a Santa Claus, completamente gore, completamente bruto. Bueno, hicieron un fan fanfilm. Obviamente no tiene el nivel de, de brutalidad del cómic, pero está súper digno, muy bueno. Busquen Lobo Fan Film. Y hace poco, de hecho lo descubrí hace unos años atrás, eh, los franceses se atrevieron e hicieron un corto, que les costó bastante plata, eh, que se llamó Batman Ashes to Ashes. Cenizas a las cenizas, 2009, compadre. Francia, anoten. Porque esto es una joya. Tomando elementos de Sin City, el blanco y negro, y metieron también un poco de rojo, y un Batman sacado de Arkham Asylum, así como que aparece en silueta, es un, para mí, lo mejor que se ha hecho, definitivamente ahora, superando incluso a Dead End, dentro de los fan de Batman. Una joya, búsquenla ahora mismo, porque Batman Ashes to H's, definitivamente, bueno, merece estar así como, hay que hacerse una compilación, hacer armar un DVD weón, así con los mejores fanfilms y eso tiene que estar en el número 1 compadre bueno, ha sido un, un viaje por por las capas por los antifaces por lo bueno, por lo malo por lo negro, por lo blanco y hemos llegado al final la próxima semana, no sé de qué hablaré pero algo entretenido haré salió verso compadre, ve y para terminar, ustedes saben el rock siempre presente acá en fricción en nuestra página darkzone.cl y vamos a terminar rockeando y ya en este minuto tengo la cabeza vuelta loca. ¿Usted se acuerda qué canción le había dicho con que quería terminar? Porque a mí ya se me olvidó. No. Bueno, ¿usted tampoco se acuerda? Pero ¿cómo es posible, Charlie? ¡Huevón! Vamos, improvisemos. ¿Qué? ¿Era rock, pues, hombre? ¿Ve? Esto mismo me gusta porque así es como como que estuviéramos haciendo en vivo, da igual hasta más grave que la raja, pero no importa. Yuty, bueno, Antianana. Bueno, pero el problema es que la gente no nos puede, ah, como está grabado no nos puede ayudar. Yo tenía anotado, miren, me está sonando el celular así como ya ahora me, me fui a la mierda, ya no me acuerdo de nada. Bueno, terminemos con un tema de, un, mire. ¿Qué más rockero que esto? Nos vemos la próxima semana aquí con Danx sonando desde el celular mío. 買うのでも。